Y temperaturas máximas que rondarán eh, los 25 grados. Ahora la estación meteorológica de Telelch indica que tenemos 18,4 grados de temperatura y subirá un poco. Pues comenzamos la semana del Festival Medieval en la que disfrutaremos de esas actividades que se han programado y del mercadillo con sus puestos de artesanía y gastronomía que atraerán al centro de la ciudad, a su casco histórico, más visitantes de lo habitual para disfrutar de la música, el teatro y los espectáculos del medievo. Será el primer festival para el gobierno del PPI Vox, que va fijando prioridades en las que de momento no aparece solucionar unas infraestructuras ferroviarias deficitarias y un palmeral necesitado. ...de un mejor mantenimiento y conservación. Hoy les contaremos además que entre Tracas y Vítores... Eh, ...se celebró la tradicional Romería de San Crispín... ...fue ayer domingo... ...en una procesión... ...que culminaron las actividades organizadas... ...por la Asociación de Amigos de San Crispín... ...el patrón de los zapateros... La Policía Nacional ha detenido a dos hombres y una mujer por robar un vehículo en una empresa de alquiler, manipular sus matrículas con la intención de venderlo. La Fireta del se acercó a través de sus expositores las tradiciones y los productos que se cultivan en las pedanías a la ciudad. A lo largo de este fin de semana en el paseo de la estación se han llevado numerosas actividades como exhibiciones gastronómicas, degustaciones, concursos, reconocimientos y talleres de los oficios artesanales del mundo rural. Y el Elche por fin consiguió la primera victoria a domicilio ayer en el Estadio del Huesca gracias al gol muy tempranero de Nico Fernández. El Elche fue más práctico, siendo más conservador en su juego al salir menos desde atrás con el balón. Estos tres puntos lo colocan en la posición decimosegunda de la clasificación general. Informativos en Elche Radio Marca. Pues con un tiempo otoñal, este fin de semana hemos tenido el Can de Elche en el Paseo de la Estación. Los productos, la gastronomía, los oficios, la cultura, costumbres y tradiciones se han podido conocer visitando la edición de este año de La Fireta. El viernes por la tarde, el alcalde Pablo Ruz fue el encargado de inaugurarla. ¿Y estas fueron sus declaraciones? Esta es mucho más que una ciudad industrial, que lo es. Esta también es campo. Esta es una ciudad agrícola, esta es una ciudad agraria. De hecho, es la segunda ciudad productora y exportadora de productos hortofrutícolas de toda la provincia de Alicante. Y esto hay que recordarlo una y otra vez. Y aparte de recordar esto, que es un bien de todos, también hay que recordar en esta feria, en esta edición, en este espacio, eh, todas las tradiciones vinculadas con estos siglos ¿no? de, de lucha intensa de los agricultores, de los labradores. En total, más de 35 expositores y la totalidad de las entidades agrarias... ...prepararon talleres de cocina con dátil o de plantas de hierbas aromáticas... concursos como pelar granada y demostraciones de artesanía... ...además este año se ha recuperado la exhibición de tractores... ...el concejal del medio rural, Juan de Dios Navarro, aseguró... ...que inauguraron la fileta mirando al cielo por si llovía... ...y el tiempo ha permitido que se desarrollase durante todo el fin de semana... Estamos mirando al cielo para ver qué es lo que ocurre, tenemos un poquito de viento y un poco de inestabilidad, pero eh, por lo que comentan los que saben eh, hay mucha, mucha animación para poder venir y sobre todo con esas nuevas actividades que vamos a realizar y sobre todo esa eh, demostración de, de tractores donde vamos a poder contar con mucha gente del campo y mucha gente del sector y sobre todo pues... No aquí. Y la agricultora Vicentina Navarro se ha consagrado ya como una experta en el cultivo de la granada mollar de Elche al ganar por segundo año consecutivo los concursos de pelar granadas y el de la granada ideal que se celebraron ayer domingo dentro de las actividades de la fireta. Para la agricultora este premio es el reconocimiento a la labor que realiza junto a su marido Gaspar Agulló en las 20 hectáreas de granadas que tienen desde hace 50 años. El secreto, dijo, es mucho cariño y pasearse mucho por el bancal para quitar esas granadas que no están bien y dejar solo los mejores ejemplares. Y el presidente de la Triunalidad, eh, Carlos Mazón, ya saben que estuvo el viernes, el mismo día que se inauguraba la fileta por la mañana, también se inauguraba la campaña de la granada Mollar, el producto estrella de cuantos se cultivan en el Candelch. ...Carlos Mazón asistió al corte simbólico de la Granada... ...que tuvo lugar en la Casa Grande de Aspreyas... ...la madrina de la campaña de este año es María Flores... ...la capitana de las guerreras del Atic Go Balomano... ...quien reconoció que la Granada es la fruta que consume... ...su equipo, la escuchamos. Pues la verdad es que es todo un honor para, para mí en este caso... ...y para el equipo en general... Haber participado en, en este evento tan importante para hoy, la verdad que, que muy contentas, muy orgullosas y, y nada, seguir creciendo y esperar seguir formando parte de eventos así. Sí, la verdad que en época de Granada solíamos comer bastante, la verdad, en tema de ensaladas, en tema de, de con el yogur. La y el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, reivindicó el agua y anunció que van a celebrar pronto la Mesa del Agua. Lo escuchamos. Poner en peligro nuestros manjares, poner en peligro nuestro caviar de la fruta, que es la Granada por la insolidaridad de este gobierno, sería un crimen intolerable. Y desde luego aquí no vamos a dar ni un paso atrás, ni siquiera para coger impulso. Vuelvo a reivindicar la justicia, la necesidad, el merecimiento y los derechos de esta tierra, del agua de esta tierra, para que las manos de los ilicitanos, de los alicantinos, de los valencianos que están trabajando en la Granada y en nuestro campo, en el campo de Elche, en el campo de la Vega Baja, no se vaya al traste porque cada día que pasa es un día perdido mientras no cambie esta situación. Y el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen, Francisco Oliva, dijo que se van a recoger alrededor de 35 millones de kilos de granadas de calidad, a pesar de las altas temperaturas de este año que han manchado una parte de la producción. Lo escuchamos. De calor que tuvimos, como sabéis, hubieron 4 o 5 días de calor fuertes en los meses de verano, Ha habido algo más de quemado en, en la fruta, pero bueno, vamos a tener como siempre unos 30 o 35 millones de kilos de, de granada con una calidad muy buena para poder poner el sello de O. Y se entregaron ayer varios reconocimientos y la romería de San Cristín se celebró el domingo 22 de octubre por las calles de Carrús. Los ilicitanos secundaron de forma multitudinaria la celebración del patrón de los zapateros, surgida a mediados del siglo XX durante el auge industrial de la localidad. Las tracas y los vítores acompañaron al patrón de los zapateros en su recorrido desde la parroquia Madre de Dios en el Toscar hasta la ermita, la vieja ermita de San Crispín, en Carrús. El alcalde, miembros del equipo de gobierno de, y de la corporación, así como otros representantes eclesiásticos y de entidades festeras participaron en la romería. San Crispín se celebró esta semana, el, la pasada semana, y las fiestas comenzaron con el pregón, A cargo del fundador de Yusepo fue un acto que se celebró en el centro de congresos donde José Navarro destacó el papel que ha jugado y juega la empresa familiar en el desarrollo de la industria zapatera. Y también el viernes por la tarde se llevó a cabo la inauguración del jardín que el Ayuntamiento de Chile ha dedicado al empresario José Bernabeu Pic, el fundador de la cadena de supermercados Hiperver. José Bernabéu falleció en 2017 y ahora el equipo de gobierno lo ha incluido en el callejero para que su recuerdo quede en la memoria colectiva de la ciudad por haber sido un ejemplo de emprendimiento. Informativos en TeleElch Radio Marca. A ver.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 101.4 TeleElch Radio Marca Informativos en TeleElch Radio Marca Y en la página de sucesos de hoy les contamos que la Policía Nacional detuvo a dos hombres de 38 y 37 años y una mujer de 30 por intentar vender un coche de alquiler robado. En un control policial, los agentes se fijaron en un coche que estaba mal aparcado y con sus tres ocupantes discutiendo entre ellos. Al, acerc al acercarse, comprobaron que la mujer había acusado a su pareja de un posible delito de violencia de género y su pareja a ella de un posible delito de violencia doméstica. Al comprobar los datos del coche, vieron que el número de bastidor estaba manipulado y la matrícula era falsa. Al final pudieron averiguar los agentes que el coche había sido alquilado a una empresa. Se había, lo habían cambiado, las placas de matrícula y el número de bastidor, para poder venderlo de forma ilegal. Así que se detuvo a la pareja y, además de un delito de violencia doméstica y de género, se le sumó el delito de falsedad documental, al igual que al acompañante eh, del delito de apropiación indebida al que alquiló el vehículo que pudo ser devuelto a la empresa de alquiler. Y esta semana, el viernes, eh, el jueves por la noche, en la audiencia de... No, el martes empezó en la audiencia provincial el juicio por el asesinato machista cometido el día de Navidad de 2021 en un domicilio del barrio de Los Palmerales. El jueves el juicio quedó visto para sentencia y el jurado por la noche declaró a Francisco N.M. de 23 años culpable. La magistrada ahora impondrá la condena. Las acusaciones piden para... Él, 25 años por el asesinato con alevosía de Yolanda y dos años por tenencia ilícita de armas, además de una indemnización para los dos hijos menores y la familia de la víctima. Una condena que se suma a los 10 años y medio de cárcel que se le impuso tras ser juzgado este año también por intento de homicidio al disparar a los policías nacionales con un fusil de asalto cuando se atrincheró en un prostíbulo tomando varios rehenes para evitar su arresto. Informativos en TeleElch Radio Marca. Y cambiamos de asunto. Las ayudas crisis-diputación de este año pues están recibiendo muchas solicitudes, más de un millar por parte de pymes o micropymes con el fin de paliar la subida de los precios. Hasta el momento se han resuelto 572 y las eh, más de 400 que quedan se resolverán en las próximas semanas, según anunció el viernes en rueda de prensa Samuel Ruiz, el concejal de promoción económica. 1,2 millones de euros se repartirán entre todos los solicitantes proporcionalmente a la ayuda solicitada y justificada por cada uno de ellos. El porcentaje de ayuda ...que se concederá a cada beneficiario... ...será aproximadamente de un 30% de la cantidad solicitada y justificada. Pues estas ayudas salen de las arcas de la Diputación Provincial... ...y servirán para paliar el pago de la luz... ...los locales comerciales u otros gastos derivados... ...de la actividad económica... ...el montante total del millar de solicitudes... ...asciende a 4.200.000 euros. Y el PSOE va a proponer a la Corporación Municipal que apoyen un segundo pacto valenciano contra la violencia de género y machista. Según el socialista Mariano Valera, con este pacto se exigirá la puesta en marcha del Centro Mujer 24 Horas en Elche y espera que todos los grupos apoyen la moción en el pleno del lunes para erradicar... La violencia de género, escuchamos a Mariano Valera. A disposición de la consellería y de a quien que lo solicite para poder desarrollar más medidas del pacto, como es poner a disposición eh, bueno, to, toda la parte estratégica de, de habilitar la zona donde queremos que se abra el Centro Mujer 24 horas, que es... Y los populares han defendido ante las críticas de Compromís y PSOE su nuevo proyecto para el solar de Highton en Carrús. El portavoz José Navarro reprocha a Compromís que no haya podido invertir ni un solo euro en Carrús mientras tuvo la oportunidad de hacerlo cuando era gobierno durante estos últimos ocho años. Ahora el PP ha cambiado ese Palau de Les Arts-Escéniques por un centro sociocultural al considerar que es lo que más necesita este barrio. El PP califica los proyectos de Compromís para el solar de Highton de pura Ciencia ficción. Porque ya están. Sorprenden las declaraciones del Grupo Municipal de Compromís, donde ayer hablaba del proyecto de Highton, cuando han formado parte del gobierno que en ocho años, junto al Partido Socialista, ha invertido en Carrús la filonera de cero euros. Todo ficción para con los vecinos de Carrús. Por contra, en tres meses de este gobierno, al frente del ayuntamiento, hemos sido capaces de iniciar el proyecto de Highton, que va a significar un espacio cultural dotado de aparcamiento gratuito y más espacio verde para todos los vecinos de Carrus. Los socialistas, al igual que Compromís, también defendieron el viernes el Palau de Lesart. Su portavoz, Héctor Díez, recordó que apostaron por un segundo gran teatro con mil butacas para Carrus, como un gran proyecto de ciudad para revitalizar este barrio. Y lamentan que los populares ahora lo cambien por un simple centro sociocultural. Segundo, gran teatro con más de mil butacas, salas multiusos y un parking subterráneo con al menos tres sótanos y más de 500 plazas. En definitiva, lo que queríamos para el Solar de Highton era un gran proyecto de ciudad capaz de revitalizar el barrio de Carrús y capaz de acoger grandes eventos para Elche. Lo que el Partido Popular de Pablo Ruz está proponiendo no es más que un centro social como los que ya tienen otros barrios. Informativos en Teleelch, Radio Marca. Vivir la vanguardia significa estar conectado con todo incluyendo el mundo que te rodea. Explora cada lugar que te propongas con el Audi Q4 e-tron 100% eléctrico y su autonomía de hasta 690 kilómetros en ciudad. Condúcelo con las ventajas de financiación de Audi Opción y del Plan Moves para experimentar la libertad de ir más allá. Red de concesionarios oficiales Audi. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el Móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ...101.4... ...Telelch, Radio Marca... ...y continuamos con más noticias... TeleDespace Space... ...ha recopilado todos los datos... ...obtenidos en el... ...lanzamiento experimental del Miura 1... ...y han confirmado... ...que de este cohete... ...al Miura 5... ...se han transferido más de mil puntos de mejora... ...de los subsistemas... ...han acelerado... ...el desarrollo del segundo cohete... ...y han reducido... ...su riesgo tecnológico... ...de esta manera el lanzamiento del Miura 1... ...ha servido para agilizar y mejorar... ...el segundo prototipo... ...Pele Space también ha hablado de cifras... ...y desde la empresa ilícita han manifestado... ...que la propuesta de valor del Miura 5... ...ha despertado desde enero un interés comercial... ...por valor de más de 320 millones de euros... ...el lanzamiento del Miura 1 por tanto mejora... ...en esos mil puntos el cohete... 5, el Miura 5 de PLD Space. Y el pasado viernes, la Universidad Miguel Hernández de Elche cesó temporalmente la actividad en la cafetería del edificio Alcavix en el campus de Elche, tras ofrecer a la empresa que la gestiona un plazo para subsanar una serie de deficiencias que se han detectado, aunque no se especifica cuáles, si se señala ...que las instalaciones estaban en condiciones de orden y limpieza... ...por lo que todo apunta a que se trata de incumplimientos laborales... ...en este sentido esta semana, la pasada semana... ...el sindicato CSO convocó una concentración... ...para reclamar los salarios impagados a las trabajadoras... ...por parte de la concesionaria de la cafetería... ...desde el sindicato denuncian que en lo que va de año... ...las trabajadoras acumulan impagos periódicos... ...y denunciaban el Vicerrectorado de Infraestructuras no actúa y proponían que la gestión pública directa como solución para las trabajadoras y para el mantenimiento de este servicio. Ya hablamos de cifras las que ha aportado la patronal turística. La ocupación hotelera en septiembre fue de casi el 90%, un dato mensual que recupera ...la tendencia característica de ir mejorando con respecto al pasado año... ...también la rentabilidad se está comportando de forma positiva... ...porque el precio en medio por habitación ha aumentado en casi... ...10 euros más que en 2022... Para la patronal turística el buen tiempo es la causa de estos incrementos ya que las condiciones meteorológicas han alargado el verano para el turista. Unas cifras que van en consonancia con la del aeropuerto de Elche que registró en septiembre millón y medio de pasajeros. La patronal turística espera que octubre pues, supere ligeramente los registros. Por ello consideran clave incrementar la acción promocional para asentar la imagen del destino y convertir Elche en una alternativa sólida frente a otras ciudades. Es necesario la por dinamizar la ciudad con eventos atractivos... ...y ofrecer una vida urbana animada... ...para residentes y visitantes. Y el Hospital General de Elche atendió el pasado año... ...a más de 1.200 pacientes... ...por patologías relacionadas con la osteoporosis... ...se trata de una enfermedad silenciosa... ...que afecta a la densidad de nuestros huesos... ...provoca la fragilidad del esqueleto... ...y aumenta el riesgo de fracturas... Los huesos se vuelven frágiles y con la edad esto empeora. Afecta a las mujeres por lo general y a partir de la menopausia aseguran que el 30% de las mujeres se verán afectadas por esta patología. El 40% de las fracturas que provoca son de columna y de vértebras, lo que ocasiona dolor e incapacidad. El 15% son de muñecas y más del 20% de caderas. El factor genético predispone. ...a las personas a desarrollar la enfermedad... ...pero las mujeres delgadas y de poca estatura... ...son más propensas... ...el Hospital General actúa en la prevención... ...por lo que una enfermera asesora... ...a los pacientes sobre cómo mejorar... ...la densidad ósea. Informativos en Teleelch Radio Marca. 101.4 Teleelch Radio Marca La Glorieta Con Rosemary Alonso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 Gustan Mach 1, el deportivo icónico más vendido del mundo. Ven a verlos, Automóviles Crespo, tu Forestore en Elche, carretera crevillente. 101.4 Teleelch Radio Marca 22 minutos pasan de las 9 de la mañana, es momento de conocer cómo se circula por las calles de Elche. Para ello, contamos con Jesús Iniesta desde la sala de control de tráfico Muy buenos días, Jesús. Hola, buenos días, Romari. Bien, pues comenzamos semana. ¿Cómo lo hacemos en cuanto al tráfico se refiere? Bueno, hasta ahora de la mañana, tras las dificultades propias de la hora punta de entrada a los centros escolares, nos encontramos con un tráfico prácticamente sin dificultades en casi toda la ciudad. Siempre hay que tener en cuenta que en horas de entrada y salida escolares la circulación se hace más complicada. Sobre todo en las proximidades de las zonas escolares, donde hay que tener mayor precaución. El tráfico eh, ahora mismo es denso en la circunvalación sur con el Hospital General y en la avenida Vicente de Blasco En cuanto a cortes de calle, el paseo de la estación continúa cortado hoy para desmontar las instalaciones de la fileta del Camp Belch. Y por último, recordar que el uso del teléfono móvil mientras se conduce crea distracciones muy graves. Esto es todo desde la Sala de Control de Tráfico del Ayuntamiento de Elche. Muy buenos días. La Glorieta con Rosmaría Alonso. Cómo ahorrar en tu compra? En tiendas Anticrisis El Castor tienes la solución. Visítanos en nuestras tiendas físicas porque tienes de todo para tu casa. Sofás, colchones, mobiliario, electrónica, electrogar y mucho más. ¡Ah! Y busca los artículos de ocasión con precios muy por debajo del mercado. ...permanece atento a nuestras redes sociales... ...Tiendas Anticrisis El Castor... ...en Elche, Avenida Crevillente 17... ...y en tiendasanticrisis.es. 101.4, Tele-Elche, Radio Marca. Y cuando faltan cinco minutos para llegar... ...a las nueve y media... ...vamos con la crónica deportiva... Les avanzamos, esa victoria se sufrió, pero al final consiguió la primera victoria a domicilio el Elche Club de Fútbol. Después de la crónica y del tiempo, vendrá la tertulia deportiva con Paco Gómez y José Antonio González. Ahora saludamos a Paco Gómez. Muy buenos días, cuéntanos. Hola, buenos días. El Elche por fin consiguió la primera victoria a domicilio. Lo hizo ayer en el Estadio del Alcoraz frente al Huesca gracias al gol de Nico Fernández Tempranero. El 0-1 se firmaba en el minuto 4 con una gran jugada de contragolpe en la que intervinieron Alex Febas, el mejor del partido, Oscar Plano, Borja Garcés y Nico Fernández, que marcaba su primer gol con la camiseta del Elche Club de Fútbol. Fue un Elche mucho más práctico que en otros encuentros, saliendo menos desde atrás con el balón jugado para evitar riesgos y la verdad es que sufrió poco en cuanto a ocasiones de gol del Huesca, que tuvo muy pocas, pero... Hasta que el árbitro no pitó el final del partido. No había motivos de celebración porque en cualquiera te la pueden hacer. Lo cierto es que el Elche, eh, que mantuvo al Huesca controlado durante todo el partido, tuvo el 0-2 en el tiempo de descuento. Raúl Guti, tras un pase de Mourad, hizo estirarse Álvaro Fernández evitando el 0-2. Pero bien es cierto que el Huesca tuvo la más clara en el 95 con un tiro de falta directo de Sielva que atajó también de manera brillante San Román. En la que fue su única intervención del partido. Victoria merecida, la primera de domicilio, con sufrimiento hasta que el árbitro pitó, y una victoria que sirve para que los de Becas S vayan clasificatoriamente y en resultados de menos a más. En los últimos tres partidos son dos victorias y un empate, es decir, siete puntos de nueve, lo que hace que por primera vez el equipo esté más cerca de arriba que de abajo. Eh, al menos con los resultados que hay hasta el momento, el conjunto franjiverde en duodécima posición se coloca cinco puntos de playoff mientras que está a seis del descenso. Hasta luego. tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado Colaboran Autochapa Blasco, Autofima Hyundai, Dátiles Delche, de Saborea el Oasis y la Vaquería del Camp Delche. De Muy buen día. Comenzamos otra semana más sin precipitaciones. Durante esta madrugada las temperaturas nocturnas aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaels, han bajado hasta los 17 grados, mientras que en el sur del Candaels las mínimas han rondado los 13-14 grados. La predicción del tiempo para hoy y los próximos días en un momento. Dicen que en Elche el dátil es mucho más que un fruto.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 Dátiles de leche saborea el oasis. La jornada estará marcada por el ambiente soleado con paso de intervalos puntuales de nubosidad. Viento en calma por la mañana, por la tarde se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste. Hoy subirán las temperaturas máximas que van a rondar los 25 grados durante esta noche. Paso de abundante nubosidad, se podría escapar alguna gota. Mañana tendencia cielos prácticamente despejados. El protagonista será el viento flojo de poniente que mantendrá las temperaturas elevadas máximas. Más en torno a los 24 grados mínimas que durante esta próxima madrugada no bajarán de los 18 grados en lo que resta de semana seguirá la situación de poniente con viento puntualmente moderado de componente oeste que mantendrá las temperaturas elevadas hasta el jueves, el miércoles alcanzaremos los 26 grados El jueves 28, ambiente relativamente soleado, y de cara al fin de semana, un mayor aporte de nubosidad y descenso de las temperaturas. Por cierto, Beins Alerta es una iniciativa ciudadana que parte del movimiento vecinal. Agrupa a más de 20.000 vecinos del Camp de que colaboran activamente con la policía. Ante cualquier sospecha, avisa inmediatamente a la policía. Juntos prevenimos. Veins alerta y la policía local de Elche construyendo seguridad ciudadana. Con la colaboración de Teleelch.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 Sabías que el sol previsto para hoy es de 3,1 hora pico y eso te puede hacer ahorrar unos 88 euros al mes en vivienda y 608 euros al mes en industria. Demesol Ingeniería, expertos en energía solar. Visítanos en calle Gilberto Martínez 35 de Elche y en www.demesol.com Y ahora es momento de I-West En I-West queremos estar cerca de ti.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 Ay West Elch, cerca de ti. 101.4. Teleelch Radio Marca. Y antes de la tertulia deportiva, vamos a hacer un repaso a los titulares de la prensa nacional. Hoy en portada el diario El País. Nos trae la imagen del dolor, del horror de la guerra. Israel recrudece, dicen la ofensiva en Gaza y golpea Cisjordania. El ejército israelí ataca el sur del Líbano. En respuesta a los disparos de Hezbollah, el Ministerio de Defensa asegura que la operación terrestre durará meses. Y que Sánchez llama a Netanyahu y le pide un alto el fuego para que llegue ayuda humanitaria. Además, nos cuenta el diario El País que el presidente de Ucrania ha ofrecido apoyo total a Israel tras distanciarse por la invasión rusa. Zelensky busca aliarse con Netanyahu. En Clave Nacional tenemos eh, un reportaje del diario El País en el que nos indica que el dinero de españoles en paraísos fiscales alcanza una cifra récord. El volumen total llega a los 140.000 millones de euros, el 10,6% del PIB. ...que el PP activará también nos dice el país... ...el Senado para controlar al gobierno... ...antes que el Congreso... ...y por último un estudio revela... ...que los vehículos ocupan el 68% de las calles... ...los coches son dueños del espacio público... ...es lo que nos dice hoy... ...la portada del país ABC... ...nos habla de un reportaje de... ...abandonados tras huir de Kabul... ...acogidos en un pueblo manchego... ...la familia de Sadat... ...encuentra... El, al fin la oportunidad que no les ofreció el gobierno español. Un empresario que leyó en ABC su grito desesperado ha contratado al ingeniero afgano. También otra de las noticias de la ABC en portada es que las tensiones entre los afines a Aragones y a Junqueras convierten a Escarra, republicana per Cataluña, en un polvorín. Y el mundo que nos cuenta, pues que el hijo del dos de, tenaz, de Tezanos, Ha entrado en el CIS con un tribunal a medida. Antonio Alaminos accede sin examen y tras entrevistarse con colaboradores y cargos afines al presidente del CIS. En cuanto a la guerra, nos cuenta El Mundo que Israel se prepara para el combate en Gaza y otros cinco frentes más. También nos dice... ...que las maniobras de Calviño por el Banco Europeo de Inversiones... ...debilitan a España en apuestas clave... ...y Puigdemont quiere negociar la alcaldía de Barcelona... ...con la de... ...con la investidura... ...y la razón... ...nos habla de la guerra también... ...y dice... ...entre comillas... Eh, ...declaraciones del primer ministro israelí... ...durante su visita ayer a las tropas... ...ellos empezaron la guerra... ...nosotros... ...la acabaremos... ...es lo que dijo... Ayer Netanyahu. Los independentistas también nos dice la razón. Alardean de su relación directa con Pumpido, Un abogado de Puigdemont hace de mediador en las sugerencias y los arreglos del texto de la amnistía. El objetivo es que sea corregido y pase el filtro de los magistrados afines al gobierno. Es lo que nos cuentan hoy los, eh, algunos de los diarios nacionales, nacionales en sus portadas. Hoy lunes 23 de octubre.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 Tu concesionario de confianza. Te esperamos en Ankara Motor, Elche, Sor José Alcorta 35 y en Alicante Carretera de Ocaña 40. Sonaire, tu centro auditivo en Elche. Cuidamos de tu audición mediante revisiones completas para todas las edades. Disponemos de financiación a medida. Sonaire, tecnología punta en audífonos. Visítanos en calle Capitán Baltasar Tristani 15, sector quinto, Elche. O en nuestra web sonaire.es. Sí. Esa gente que hace escapaditas a Nueva York y por ahora que no pone la lavadora a las 2 de la mañana, lamentablemente también puede tener un Volkswagen por la mitad de la cuota. Pero bueno, igual que tú. Conduce un Volkswagen y paga la mitad de la cuota durante 6 meses con My Renting de Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Oferta válida hasta el 31 de octubre.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 En Valentín Sánchez, cambiar de sofá es muy cómodo. En el outlet de Valentín Sánchez, hasta un 70% de descuento en sofás y sillones de las primeras marcas. Nunca ha sido tan fácil estrenar sofá. Ven al outlet de Valentín Sánchez en carretera de Crevillente junto a Moraval, Elche.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 Teleelch, Radio Marca La Glorieta, con Rosmarie Alonso. El programa que madruga contigo. Por fin podemos comenzar la tertulia deportiva de un lunes diciendo que el Elche ha ganado a domicilio. Su primera victoria, madre mía, y hemos tenido que esperar muchos partidos. Va un poco saliendo de la zona de descenso, acercándose a los puestos de playoff, pero todavía está lejos para lo que se esperaba de un equipo con el mayor presupuesto de segunda división. Paco Gómez, muy buenos días. Hola, buenos días, Ros. José Antonio González, muy buenos días. Muy buenos días, compañeros. Pues hay que estar contentos, pero esto nos amarga. Si echamos la vista atrás y vemos, eh, pues cómo ha comenzado el che Club de fútbol, no está para echar cohetes. No, pero hay que. Sí, optimista. De una no, bueno, hay que bueno, Una, de una, una victoria, victoria y de ver a la, por la mínima, como siempre, por lo toda. Que sea. Todas las victorias son por la por mínima. Por lo que sea, pero es una victoria sufrida, eh, en el fondo yo creo que merecida, porque la verdad es que el Huesca hizo muy poco, probablemente porque el Elche tampoco le dejó, pero es una victoria que acredita que ahora mismo el Elche, aún sin jugar bien, sobre todo fuera de casa, pues está de menos a más. No olvidemos que en los últimos tres partidos ha sumado dos victorias y un empate, lleva siete puntos de nueve. Y eso le ha colocado justo en el ecuador de la tabla. Ahora mismo está a la misma distancia del descenso, a seis puntos, que del playoff, a seis puntos, y a ocho del, del ascenso directo. Aunque, ojo, porque esta noche todavía queda un partido y si el Alcorcón ganase al Cartagena, ese descenso ya no sería seis puntos. Eh, podría ser a menos distancia. Pero bueno, lo que está claro es que el equipo ayer fue mucho más práctico que de costumbre fuera de casa. Mm, digamos mm -hmm. que dejó lo del... ...o intentar el yogo bonito, eh, que se suele decir en, en Brasil... ...y fue más lo que se es estila el fútbol en segunda división... ...arriesgó menos en la salida de balón... ...para no cometer pues errores de bulto... ...como el que le costó el gol en Elda... Uh -huh. ...y bueno pues fue un Elche que a los cuatro minutos... ...hizo una contra espectacular de libro... Eh, ...demostró que tiene un plan B... ...que puede jugar también sin dominar tanto a los rivales... ...de hecho ayer creo que fue la primera vez... ...en que tuvo menos posesión que el rival estuvo repartidísima, pero creo que tuvo el Huesca el un 52% el balón y el Elche un 48%, con lo que, bueno, demuestra... ¿Eso que... significa que ha reaccionado Bekasese? Sí. ¿Ha cambiado el juego? Uh, yo diría que mm, mm, quieres, o sea, que es fiel a su estilo de cuando tiene el balón tratarlo bien, pero eh, sobre todo fuera de casa, y yo creo que a través de las críticas, él está viendo que en Segunda División eh, no se puede ser tan puritano y tan... Eh, querer jugar mmm, o tener el balón tanto uh, fuera de casa ayer demostró que no hace falta tenerlo tanto que siendo práctico también es cierto que contra un rival que está muy mal el Huesca, si está penúltimo es por algo, mm. pero bueno, esos partidos al Elche otra vez se les han atragantado y los ha acabado perdiendo, sí. entonces ayer sí. había que hacer los deberes, el Elche los hizo y bueno, es una situación que nos deja un Elche, como digo, al alza en las últimas tres jornadas con esas dos victorias y el empate y sobre todo El haber ganado por primera vez a domicilio que debe de servir no solo para eh, eh, eh, recibir ese empujón hacia arriba en la clasificación, sino sobre todo para que el futbolista empiece a creer en sí mismo, empiece a pensar que sí hay plantilla para algo más que para lo que estamos viendo. Pues José Antonio... ¿A ti te gustó este cambio? ¿Te gustó cómo jugó el Elche ayer mí, contra el Huesca? A mí me gustó, Ross, que se sumaron los tres puntos. No, pero juego, vamos a analizar el juego. Respecto al juego, yo lo comenté en marcador cuando terminó el partido. El encuentro no va a pasar a la historia por lo que vimos sobre el terreno del juego, porque el Elche, la verdad, y además nos sorprendió a todos, prácticamente tuvo una ocasión en los 90 minutos y la aprovechó. Fue en el no minuto 4 y ahí nos encontramos un escenario totalmente desconocido, para el equipo esta temporada porque era la primera vez que se ponía por delante en el marcador en un partido lejos del Martínez Valero, pero más allá de eso eh, fue un partido en el que el Elche generó muy poquito, quitando después en el tramo final un buen remate de Raúl Guti tras una buena jugada de Mourad eh, prácticamente es que el Elche en ataque no existió, también es verdad que el partido se le puso de cara muy pronto y que el Huesca tampoco generó demasiado peligro, pero al ser el resultado tan corto pues siempre te queda esa tensión de que cualquier jugada eh, te pueden El partido. Pero yo vi a un Elche serio, es verdad que por momentos eh, también le noté los nervios porque había mucha tensión, porque había que ganar ya el primer partido fuera de casa como fuese y ayer se consiguió uh -huh. y yo espero que esta victoria sirva para ganar confianza y para seguir hacia arriba. Pues por lo que habéis comentado, quizá Vegas ese no haya cambiado el juego sino que fue ese primer gol tempranero lo que hizo a becas ese cambiar en esos momentos el juego y ser más conservador con la pelota y no jugar desde tan atrás mm. el balón. Yo, yo creo que es un poco de todo, que te encuentras a los cuatro minutos con ese gol que el futbolista inconscientemente da un paso atrás para guardar ese gol como un tesoro claro. y que efectivamente el equipo se vuelve más conservador. Pero yo creo que también, sin cambiar el estilo, lo que Becasese, yo creo que ayer dio la orden de señores, no arriesguemos tontamente. Si nos aprietan en nuestra área, que no pase como en Elda. No vamos a regalar goles. Vamos a ser un poquito más pragmáticos. Y ya vimos como el Elche salía con mucha menos asiduidad desde atrás jugando. Ya veíamos como... Pedro Vigas o San Román el portero, eh, pues de vez en cuando pegaban un pelotazo arriba y no pasa nada. Sobre todo fuera de casa, el Elche tiene que mostrarse así. A mí me gusta menos este Elche, a mí yeah. me gusta mucho más el Elche de casa que tira 25 veces a puerta y que monopoliza uh -huh. el balón, pero fuera de casa se ha demostrado que no te sirve muchas veces el, el jugar así porque tú no tienes a grandísimos jugadores para sacar siempre con efectividad el balón desde atrás. Entonces, ese es el problema. Pues vamos a hablar del problema endémico que tiene el Elche en esta segunda división, falta de delanteros. ¿Quién fue el goleador de ese gol tempranero? Pues el goleador fue Nico Fernández, que no es un delantero al uso, es más un extremo, es el pulmón del equipo. Eh, yo creo que es una alegría enorme tanto para él como para el grupo, porque es un chico que está haciendo muy bien las cosas, sobre todo esta temporada, que ya le costó arrancar la campaña pasada cuando firmó por el Elche y es una gran noticia que futbolistas así se sumen al carro goleador de hecho es su primer tanto con la camiseta del Elche Club de Fútbol y es un gol que bien vale eh, tres puntos además tampoco fue sencillo porque es verdad que recibió una gran asistencia de Aleix Febas que después habrá que hablar de este jugador porque el partido de ayer no se puede entender sin la aportación de Aleix Febas el mejor del equipo y el mejor del partido pero digo que no fue fácil ese remate de Nico Fernández porque tiene que hacerlo con en la izquierda, el centro viene votando bueno, había que enganchar bien la pelota y colocarla donde la puso ¿no? lejos del alcance del portero del Huesca, eh, pero sí, es muy importante mm -hmm. que estos jugadores eh, se sumen porque estamos viendo que con los delanteros al uso eh, va a ser muy difícil que al Elche le dé, porque ahora Sergio mm -hmm. León está lesionado al menos dos meses eh, Moural le está costando mucho, Borja Garcés que ha jugado apenas tres ratos, es verdad que ya ha visto portería pero eh, ayer por ejemplo tuvo muy poquitas oportunidades, ¿no? entonces Entonces, es no. importante que los jugadores de segunda línea se sumen. Bueno, eh, pues vamos a hablar de por qué Alex Febas eh, hasta ahora no habías protagonizado eh, el juego como lo ha destacado José Antonio. ¿Dónde, ¿Qué, qué no, papel no. Alex está haciendo...? Está, está, está, está siendo, siendo... El mejor de la temporada. Ah, vale. vale está siendo claro. mejor. De hecho, en nuestro... Como no lo habéis citado en las tertulias deportivas... Eh... Porque no es el que marca el gol, ni tampoco es el que... Eh digamos que salva al equipo de un gol del rival pero mm. es, es, el, es la brújula del equipo. Es como Nino eh, Bueno, Nino era el delantero ya, Nino Pero era el es delantero. que parece que lo era todo Sí, bueno, aquí al, Alex Febas tiene un papel fundamental y eso que no está jugando en su posición su posición natural es jugar más adelantado más cerca del área, mm -hmm. es un chico mm, que está jugando digamos que de, defens de centrocampista defensivo, que es ese mm. jugador de músculo que mete pierna, que tiene centímetros para despejar balones de cabeza. Él no los tiene, es un jugador que no pasa del 1,70. Lo ves y dices, es poquita cosa, pero es un, es un jugadorazo para segunda división. ¿Un Iniesta? Sí, sí, es un jugador que tiene esa capacidad ofensiva de generar por sí mismo eh, ocasiones de gol, eh, que además ayer corta la jugada cerca del área del Elche, él inicia la jugada y él prácticamente la finaliza dando una asistencia de gol, es un jugador que es prácticamente imposible quitarle el balón si no le haces falta, porque tiene además de velocidad una habilidad innata para cuando se tira un autopase cortar la trayectoria del que viene detrás y el que viene detrás si lo quiere parar tiene que hacerle falta uh. no le puede quitar el balón, es un jugador eh, que sin duda ha sido el fichaje más importante de, de esta temporada uh -huh. y más rentable eh, con lo que se demuestra que se puede firmar bien eh, si buscas porque Febas descendió con el Málaga a primera ref y bueno el Elche supo rescatarlo y es un jugador como digo in indispensable pues ahora mismo en este momento tú equipo. has dado el, con, ahí eh, has puesto el dedo en la llaga si buscas claro. eh, y aquí tenemos eh, una una dirección deportiva <coughs> reforzada para sí. buscar talento y ayer precisamente el partido del Elche contra el Huesca pasó sin pena ni gloria Y lo que sí se petó en redes sociales fue el gol del fa, el gol de Chile, de Chilena de que lo he visto, bueno es de fantástico, Jesús Hernández del sí, de ilicitano. Tenido... Este chico es Mucha... mexicano. Sí, sí, ha tenido muchísima repercusión, él cuenta ya con muy buen cartel en su país donde vuelvo a insistir en lo que se comentaba según los medios de su país hay puestas muchas esperanzas en un Jesús Hernández que estaría llamado a ser el futuro 9 de la selección mexicana aunque eso son eh, uh -huh. palabras mayores aquí en el Che ya poquito a poco lo empezamos a conocer, es verdad que ayer eh, resolvió con un golazo de chilena en el tiempo de descuento, prácticamente en la 20. última jugada del partido sí. eh, el, eh, la victoria ayer en el campo del de Burriana, sí. donde el filial del Elche Club de Fútbol ganó 0-1, gracias a un gol suyo, pero luego también es verdad que hay que mantener los pies en el suelo con este futbolista. ¿Así? De primera, la pregunta que se Todo el mundo hará... Dice que es muy goleador. Sí, la pregunta que se hará el aficionado del Elche es si a la primera plantilla le falta gol porque este chico no claro. ha subido ya al primer equipo, ¿no? El, el, el caso de Jesús Hernández es que ocuparía ficha de extracomunitario, la plaza de extracomunitario, ah, y en no, segunda no división eh, el Elche ya tiene las dos Ocupadas, que son Lautaro y Nico Castro. Entonces, eh, por ahí eh, todavía no puede debutar. Y luego hay que decir que Jesús Hernández lo hizo muy bien hace unos meses en la división de honor, con el Elche juvenil, donde ahí sí que se salió y demostró que la categoría se le quedaba muy pequeña, porque en cinco ratos que jugó, marcó más goles que partidos, pero luego también es verdad que en el Ilicitano, de momento no está siendo titular, ha empezado muy bien la temporada otro compañero, otro delantero, que es de Alcoy, que se llama Omar, que de hecho, eh, hasta hace muy poquito era el máximo goleador de la categoría, de ese grupo 6. y entonces va poco a poco, además empezó la temporada también con una lesión, con un problemita en la rodilla. Ahora ya está bien y Ángel Donato, que es el técnico del filial, le está dando minutos. Ayer ya resolvió el partido con ese detalle técnico impresionante, con la chilena, que ha acaparado los focos en las redes sociales. Totalmente. Pero yo creo que hay que todavía tener paciencia y sobre todo tener en cuenta que es que no puede debutar en el primer equipo, sea como sea, porque es extracomunitario. Bueno, pero lo que sí estamos viendo, por lo que has comentado, tenemos también a Omar, a otro chaval. El problema que tiene Omar es que tiene más de 23 años, por lo tanto, no puede jugar con ficha del filial. De hecho, uh -huh. ayer Sebastián Becasese se llevó a tres futbolistas del fútbol base del Elche Club de Fútbol, eh, que son Rodri Mendoza, que ya ha debutado, también estaba Javi Pamies, el capitán del ilicitano, que es más de corte defensivo, y también viajó Nordin, un delantero marroquí que ha sido convocado por la selección de Marruecos sub-20. Eh, ninguno de los tres tuvo minutos ayer, pero está claro que Becasés está pendiente de las categorías inferiores y precisamente en el caso del Ilicitano es que los delanteros que tiene el filial, eh, ya te digo, uno es mayor de 23 años, por lo tanto tendría que jugar con ficha del primer equipo y eso se ve complicado y luego está Jesús Hernández que, que es extranjero. Además de que luego hay que añadir también, Ros, de que estamos hablando de dar el salto de tercera federación a segunda división, que eso eh, tampoco es sencillo, hay muchas categorías por en medio. Bueno, pues eh, lo dejamos ahí. Yo pensaba que podíamos tener un filón, un delantero con este Jesús Hernández, este que nos ha ofrecido realmente un gol eh, pues, de esos bonitos sí, eh, que, que ocurre una vez cada temporada. Lo que dice José Antonio es verdad. Eh, estamos hablando de que entre tercera división y segunda división hay dos categorías de por mm. medio y el que puede ser un gran jugador en tercera en segunda división igual no le da para, claro. para ser un gran jugador. Entonces, eh, ahí hay que llevar mucho cuidado. No estoy diciendo que este chico no pueda serlo. Yeah. Incluso si se viese que es un pedazo de delantero, aunque ahora mismo no podría jugar porque hay, eh, las fichas de extranjero están ocupadas, pero, por ejemplo, en el mercado invernal se podría dar la baja a uno de los extracomunitarios uh -huh. del Elche si no está funcionando, y dársela de alta a él. Estoy yeah. poniendo un caso ur sí, de sí, urgencia sí. si de verdad ves Vemos que el chico que sigue, eh, es un fenómeno. Claro, sigue marcando eh, más chilenas sí. como estas en minutos tan trascendentales como el último de un partido. Ver, el el, el 0 -0. chico tiene algo, tiene, Al, el chico tiene gol. Tú, para, la, tú has visto su sí, gol, Sí, ¿no? sí, lo he visto y he visto el año pasado también, la temporada pasada jugó tres ratos y marcó cuatro o cinco goles oh. seguidos. O sea, tiene, es, tiene, tiene ese don del gol, pero hay que ver... Eh, ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Hasta qué uh -huh. categoría? ¿Dónde está su techo? Y eso hay que verlo poco a poco porque el chico todavía es, es joven. Pero bueno, que eh, si es un futbolista que de verdad te puede ayudar, el Elche con lo eh, necesitado que está de delanteros debería estudiarlo. Pues sí, pues como no queda mucho tiempo, eh, Paco, cuéntanos eh, que en el A todo gol de hoy, qué invitado es el que vas a tener. Hoy descansa la plantilla del Elche Club de uh -huh. Fútbol. Hoy nos acompañará un ex capitán del Elche Club de Fútbol que estuvo seis temporadas en el Elche, Adolfo, Adolfo Soto Villena. Actual, eh, actualmente es entrenador y bueno, juego. Estuvo seis temporadas en el Elche y bueno, pues es un futbolista entrenador que nos va a echar una mano para eh, analizar esta trayectoria del Elche tan discreta, aunque es cierto que en los últimos partidos parece que está despertando. Ya, pero quizá sumando. demasiado tarde. No, en absoluto. Quedan, para ti pi piensas que no. Hombre, quedando 30 partidos, <ríe> pues, pues no hay puntos ahí, pues no hay opciones. El Elche está a seis puntos de playoff y a siete del ascenso directo y el sábado viene el Tenerife que está en ascenso directo. O sea, bueno, en playoff ascenso tiene puntos de ascenso directo el Tenerife, tiene 23 puntos. Tú le ganas al Tenerife y te metes te puedes meter en el playoff, ¿ya? Esta semana. Eh, o, o bueno, no, o todavía no porque estás a seis puntos pero te acercan mucho te puedes yeah. acercar a tres puntos queda muchísima liga pues no ha habido equipos que han empezado que a estas alturas estaban en descenso y han acabado ascendiendo yeah. 30 partidos son muchísimos o sea que queda muchísimo eso no significa que el Elche por ganar fuera de casa haya resoluciona sus problemas los problemas siguen siendo los mismos, no peores porque no tiene a Sergio León o sea, si ya tenía problemas con el gol y ahora no va a tener a Sergio León durante dos meses yo todavía lo veo más negro pero eso no quita para que haya ganado su primer partido fuera de casa. Eh, José Antonio, tú has hecho una crónica del resultado de ayer contra el Huesca, de las declaraciones de Becas ¿me ¿puedes eh, sí. eh, destacar algún titular? Sí. Yo destacaría tres detalles. Dijo que la victoria fue muy sufrida, también merecida. Después dejó muy claro que el ascenso a día de hoy sigue siendo un sueño, eso lo dejó clarísimo eh, por el nivel de la plantilla después del mercado estival. Y después también me gustó una respuesta que le hizo a un compañero de Huesca, le el periodista algo así, eh, como que mirando la tabla de presupuestos, el Elche es uno de los eh, dos eh, más ricos de segunda división, después ves el partido en Huesca y esa diferencia eh, sobre el terreno de juego no se vio no, le, no, no lo entendía el periodista de Huesca y Becasese le contestó muy claro diciendo que sí, que el Elche es uno de los más ricos de segunda, pero que el dinero está en el banco, no está en el terreno de juego porque todo lo ingresado durante el mercado estival eh, se ha guardado y no se ha reinvertido, ¿no? entonces en ese sentido Becasese eh, sigue teniendo claro ¿Cuál es su mensaje? A día de hoy el ascenso es un sueño, no es una realidad y en ese sentido, eh, bueno, yo creo que no muerde la mano que le da de comer en ese sentido, que es el propietario Cristian Bragarni, pero deja muy claro que, que la plantilla, el nivel de la plantilla es el que es. Pues yo me quedo con eso, ¿eh? No ha reinvertido el dinero no, no, que ha sacado verdad. de... No, es que eso yo lo, lo, llevo <risa> lo llevas diciendo todas no, las y yo, semanas. Yo que me quedo con no eso. Que Becasese no tiene toda la culpa porque a Becasese le han quitado lo más importante, que sí. es el gol, con las ventas de Lucas Boye sí. y de Pere Milla y de Ponce, y no han reinvertido, se ha quedado con lo que se ha quedado. Se Por ha quedado. cierto, regalo de, de boda para Bragarnik, que se ha casado este fin de semana. Se ha casado, ah, sí. Se ha casado. Sí, sí. Sabe, el regalo es la victoria de Suelche.